Lección 10. Listos. El diario de Susi. 12 de marzo. Hoy he tenido un día horrible. Me he levantado temprano. Además, esta semana ha llovido. Y hoy también. Esto me ha puesto de mal humor. Así que no tengo ganas de salir de casa. No he hecho nada. Pedro acaba de llamarme y me ha invitado al cine. Pero no le he acompañado. Me he quedado en casa para ayudar a mi mamá. Mañana es el cumpleaños de Carlos. Mamá ha preparado la tarta de cumpleaños, yo de compras, y Julio le ha ayudado a ordenar las habitaciones. Naturalmente, Paco no ha hecho nada. Nunca hace nada. ¿Cómo puede ser alguien tan perezoso? Nunca he visto a nadie como él. Bueno, ahora tengo que trabajar. Trece de marzo. Son casi las doce de la noche. Acaban de irse los invitados. Todos estamos cansados, toda la habitación está desordenada y sucia. Todo ha sido fantástico. Hemos bailado, yo con Mario, un chico guapísimo que acabo de conocer. Aurora ha traído unos discos de tango y nos ha enseñado a bailarlo. Hemos jugado también. Y Mario ha ganado dos entradas a un concierto de guitarra y me ha invitado a mí. No me lo puedo creer. Y yo le he dado mi número de teléfono. ¿Me va a llamar pronto? Espero que sí. Ha sido un día agotador pero maravilloso. Estoy cansada. Me voy a dormir.